¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Qué tal la audiencia? Bien, bien. Bueno, contanos un poco cómo surge, para quien no conoce la historia, la METRAM, la Mesa de Trabajo Ambiental en José Cepas. Bueno,、eh, hago una pequeña introducción histórica de cómo surgió METRAM. METRAM, a fines del 2019, un, un grupo de vecinos autoconvocados. Eh, nos empezamos a conocer allí en una marcha, en un reclamo por el tarifazo en la plaza, y allí nos fuimos conociendo y surgió la idea. Ya venían algunas personas charlando sobre este tema, pero el grueso de las personas nos fuimos conociendo allí y fue surgiendo que debíamos、eh, ser guardianes de alguna manera del cuidado del ambiente. Y bueno, y allí fuimos. Este, Eh, haciendo reuniones, conociéndonos, no, exponiendo cada uno su, su pensamiento, cómo, cómo iba、eh, abordando el, el tema ambiental, y bueno, y se fue、eh, formando allí esa construcción hasta que ya teníamos el nombre de Metram, que es muy bien ustedes lo hicieron, Movimiento de Trabajo Ecológico, d e n j ó s d Paz, y bueno, y hace muy poco ya tenemos la personalidad jurídica, se tramitó. Y bueno, hoy estamos legalmente asentados como corresponde y estamos trabajando,、eh, trabajando. Y bueno, nuestros objetivos, nuestro、eh, eje vertebrador es la concientización y, y, y estamos en una preparación permanente propia y después lo aprendido para difundirlo hacia los demás, ¿no? Ese es el objetivo central. Ustedes vienen trabajando y mucho en talleres, conversatorios, charlas. En las sí, que, sí bueno... hemos, hecho,、eh, hemos hecho talleres, hemos, estamos haciendo conversatorios.、Eh, siempre estamos en actividad porque necesitamos a, aprender. Estamos en un proceso de aprendizaje también. Así que, bueno, nunca decimos、eh, está todo sabido. No, siempre nos falta aprender. Porque el hecho es de articular con otras personas, con otros actores, eso es lo que forma una gran sociedad, ¿no?、Uh -huh. Nelson, ¿qué es una línea de r i v e r a La línea de r i v e r、eh, a es una demarcación que se toma a través de la última inundación. Calculamos entre cinco años más o menos la, la última gran inundación y esa marca que queda a orillas. De un río o de un arroyo, esa es la línea de Ribera. Esa línea se la pide y se la otorga, que s o l a otorga la provincia.、Uh -huh. eh, es mancha congelada, no es privada, es pública.、Uh -huh. Tenemos acceso todos los ciudadanos. Bueno, y nosotros, justamente,、eh, si me permitís, iba a s e r una pequeña línea de tiempo, como fuimos、sí. eh, comenzando nuestro pedido de la línea de Ribera. Desde que mandamos en noviembre del año pasado una carta dirigida a la Autoridad del Agua, llamada ADA,、uh -huh. que es 2085-2 barra el número de ingreso, es una carta solicitando la demarcación de la línea de ribera del arroyo Pinazo.、Uh -huh. Carta firmada por miembros de m e t r a n que además de concejales oficialistas y opositores, desde ese momento se inicia un acompañamiento de firmas. Para hacer visible el pedido de la línea de reserva e histórica. Para nosotros, en septiembre del año pasado, el Legislativo declaró patrimonio histórico la posta del Pinazo. Además, el Comité de Cuenca del Pinazo, o m i l u y el director de Asuntos Institucionales, Lautaro Marcotti, nos expresó la importancia que tenemos. Si al pedido de esa demarcación se suma el interés del señor intendente, por ello le mandamos una carta al señor intendente.、Sí. Y también para concientizar,、eh, realizamos esta temática y realizamos semaforazos de una hora para visibilizar. Y también estamos haciendo un anteproyecto de ordenanza para que se declare la importancia de la línea de Rivera. Para nosotros, la línea de, de reserva es una herramienta, porque queremos proteger el h u m e r a l del arroyo y esta colaboración y para mitigar el cambio climático con los servicios ambientales y ecosistémicos. Es muy importante. Y como te decía, del, de la ordenanza,、uh -huh. que fue en septiembre del año pasado,、eh, hay dos artículos muy importantes. Que dice esa ordenanza. Si me permitís, te los lo voy a mencionar, sí, que、claro. para nosotros es uno de los muy, muy importantes.、Uh -huh. Artículo 1. Declárese como sitio histórico la posta del, arroz, del paso del General San Martín con sus ganaderos hacia San Lorenzo, ubicado al finalizar la calle French y el arroyo Piranzo, nuestro distrito. Eso marca el artículo 1. El artículo 2: construyase una esplanada con un espacio verde y un mástil en la ubicación mencionada en el artículo 1. Ya fue hecho un mural, cuando fueron tan marcadas en ese mural las 15 postas que realizó San Martín. Y en la tercera posta, más o menos, está ahí、eh, la reserva del Pinazo. Este, esa posta en ese lugar. Este, ya se hizo el mástil el año pasado.、Ajá. Bueno, falta mucho por hacer, pero de a poquito fuimos logrando esos, esos pequeños pasos firmes que se van, pero nada es imposible. Nosotros queremos esa reserva histórica、eh, y natural. Digamos que la información histórica sobre el paso del general San Martín por la zona, por José Cepaz, por Pilar, por、uh -huh. el arroyo Pinazo, sirvió de una especie de nueva bocanada de, de aire para el reclamo que ya venía sobre la marcación de Rivera,、uh -huh. ahora es. Un reclamo ambiental para el cuidado de la humedad, pero también histórico、sí. por este pasaje. Sí, sí, sí.、Eh, es decir, todo va tomado de la mano, una cosa entrelazada, una cosa y otra.、Sí. Eh, Esa es, es una historia bellísima que tenemos los p a s e ñ o s Además, si un día que tengamos tiempo, podemos sondear con el, con el museo.、Eh, es decir, hay gente especializada que puede contar、eh, con mejores、eh, detalles, ¿no es cierto? Simplemente sabemos que dos. Eh, colaboradores, dos hermanos,、eh, han, y se han sumado a, al, al, al grupo que tenía San Martín en ese momento y se sumaron a la batalla, que perdió uno lamentablemente la vida allí en la batalla de San Lorenzo.、Sí. Pero fueron dos p a s e ñ o s Tenemos una historia riquísima y mucha gente no, no lo sabe. Nosotros, cuando hacemos el s e m á f o r a z o hay gente ya entre 50, 60 años, nos dice: p e r o yo me bañaba allí cuando era chico, yo iba a pescar. El agua era cristalina, el agua salía,、eh, vertía de alguna vertiente seguramente.、Uh -huh. Yo he recorrido desde donde inicia en el Cuartel quinto, el arroyo Pinazo, porque tiene unos 28 kilómetros de longitud. Este, bueno, hoy está por la acción del hombre, hará unos 15 años a esta, a esta parte que ya está estropeadísima en algunos sectores.、Uh -huh. Pero en otros lugares está todavía que se puede rescatar,、uh -huh. y eso es lo que queremos.、Uh -huh. Decías que le presentaron una carta al intendente el año pasado, justamente pidiendo que, se, se, que acompañe no, este pedido. Eh, eh, claro, claro, p u e sería s importante、eh, su, su, su firma, digamos, su interés, ¿no es cierto?、Uh -huh. este, pero bueno, h u u b o r e e s s p t apelamos a a su sensibilidad y que pueda entenderlo de alguna manera y podamos, entre todos, pedirlo, ¿no? ¿Os saca esta c a Que n a está pedida e la línea. Sí, hasta el momento el intendente no respondió a esa carta.、Eh, no, todavía no, porque hace poquito pedimos una charla con él.、Sí. Eh, pero todavía no. no... No hemos tenido respuestas a respuesta b、uh、l -huh. e todavía. Pero bueno, estamos en términos todavía que puedas pedir. Wilson, ¿cómo continúa este reclamo por la línea de Rivera? ¿Tiene e p e z a d o bueno, está abierta t o d a la posibilidad de firmar?、Eh, ¿Hay u n tipo de, de reunión, de capacitación? ¿Hay u n taller abierto,、sí. un conversatorio?、Eh, estamos haciendo el semaforazo, como te mencionaba, que lo, hacemos los, lo realizamos los días sábados, una hora,、uh -huh. todos los sábados. Y bueno, visibilizando carteles,、eh, allí juntamos firmas,、eh, conversamos con la gente, ¿no? simplemente que firmen, porque nos ven ahí carita de una planilla y firmar, le explicamos qué es lo que es la línea de r i v e r a para qué queremos. Y bueno, y la gente se entusiasma y la gente pregunta, porque hay gente que no conoce,、uh -huh. sintió quizás. Dice, ¿pasa、hey, un arroyo por acá? Sí, pasa un arroyo, muy importante para nosotros. Bueno, y nosotros nos llena de orgullo、eh, explicarles. ¿No es cierto? Y la gente adhiere. Aparte, que hace unos años allí había peces, también tenemos allí un, un tipo de mural móvil porque es un pasacalle que fue reutilizado y lo pintamos y dibujamos los peces que allí habitaban en ese arroyo. Hoy lamentablemente ya no están, pero queremos que todo eso vuelva. Y bueno, tratamos de concientizar con el s e m á f o r a z o con la charla con la gente, es decir,、eh, Los sábados, Estamos siempre. los sábados, ¿en、sí. qué horario y dónde están haciendo el s e m á f o r a z o Es una hora. Los sábados está en Avenida a l t u v e y Rojas q Esteña, justo、ah. enfrente de la comisaría. Bien. Es una hora. ¿En qué horario? De 17.30 a 18.30. Bien, bien. Buenísimo, bueno, quedamos aquí atentos a cómo avanza este pedido, o ¿no? De la demarcación de la línea de Rivera, tanto de la Autoridad del Agua, como del municipio, como del Consejo del i b r a n t e con esta ordenanza local.、Eh, bueno, y como siempre, dispuestos a seguir conversando sobre el trabajo de, de la Metral. Bueno, desde, desde ya,、eh, muchísimas gracias desde Metral,、eh, ustedes por ocuparse y darnos este espacio, y bueno, y es recíproco.、Eh, nosotros nos hace bien divulgar lo que hacemos y ustedes también por su interés que despiertan. Muchas gracias, Nelson. Un abrazo grande. Igualmente para ustedes. Hasta luego.